Y este deporte lo hago de chiquito, hace 5 o 6 años y ahora estoy hace 3 años empecé a competir eh, lo que es nacional uh -huh. y lo que sería FETEMBA que sería la, la de Buenos Aires. Buenos Aires, bueno y has sigo sí. creciendo en este deporte ¿no? Si, sí, por suerte pude tener buenos logros, fui creciendo de categoría y eso. Bien, y bueno y todo este trabajo, este esta pasión por este deporte te llevó a ser llamado ¿no? Sí, sí Contar sí. a la gente la noticia eh, Bueno, ahora estoy clasificado al selectivo Porque quedé entre los ocho mejores de Argentina Y ahora tengo que jugar un torneo Donde clasifican cuatro Y bueno, preparándome para eso Bien, así que sos preselección nacional Claro eh, Que si se si te diera el, el gran sueño de ser parte Participarías en certámenes en Sudamérica, en el mundo Sí Eh, si se me da ojalá eh, jugaría lo que serían sudamericanos y después panamericanos. Bien. Eh hoyo por rey hoy cuántos años tenés? Hoy 12. 12. Eh, la categoría es que que habitualmente jugás ¿cuál es? Eh, por edad es sub 13. Sub 13. ¿Y cuánto tiempo le dedicás a la práctica? ¿Cuánto cuánto tiempo horario? Y por día dos horas, hora y media por día. Por día. Y ahora también hice estoy haciendo un poco de gimnasio para lo que es la parte física. Bien. ¿Siempre en el San Martín? No, ahora cambiamos, estamos en el, el parroquial y bueno, tuvimos que hacer un cambio ahí rápido y bueno. Uh -huh. ¿Y los días de competencia cómo son habitualmente? ¿Viajas siempre? Sí, viajo siempre porque acá en Cañuelas no hay nada, es solo el club. Y los días de competencia son o los fines de semana o a veces se juegan días de semana, depende del torneo. Bien. ¿Y qué lugares te toca ir a jugar habitualmente? No, hay lugares, puede ser cualquier parte de Argentina, yo fui a Mendoza, San Luis, Córdoba, Misiones o Capital. Capital, que habitualmente es Capital, ¿no? Claro. Bien, y bueno, ¿tu sueño en este deporte cuál es? ¿Seguir creciendo? ¿Cómo es? Y un juego olímpico, como todo sueño. Así que bueno, mucho esfuerzo seguro. Sí, mucho, mucho. ¿La familia acompaña y ayuda? Sí, por suerte me, me acompañan en todo y, y, los, y los tengo atrás apoyándome.